Cuando miro a una mujer, cuando miro a una mujer bonita llega. Quiero verla toda y si no la puedo ver es cosa que me incomoda y si no la puedo ver es cosa que me incomoda. Hay que puya que puya puyar a la que me quiera va a gustar. Hay que puya que puya puyar a la que me quiera va gustar. La mujer que me quiera va a gustar. Hay que puya que puya puyar la mujer que me quiera va a gustar. Hay que puya que puya puyar. Oh, my God. Hay quien la nariz, hay unas que son ojoña y tienen grande la nariz, son chiquita y carerona, como me gustan a mí. por chiquita y como me gustan a mí. Pulja, que puya puyera. La, mujer la, mujer que me quiera, la mujer que me quiera va a gustar La mujer que me quedaba gusta. Que, que puya que puya La mujer que me Hay que, que puya que puya puyera. ¡Ah! 국민 <laughs>